Bien, buenas noches de nuevo, somos Actriz Deportes, esta vez vamos con lo que es el análisis y debate de lo que nos dejó el partido en la ciudad de Valera por la jornada 12 del fútbol nacional venezolano donde Trujillano Fútbol Club derrota por la mínima un gol por cero, al Suria Fútbol Club gol en propia puerta del contención Raúl Bayona en un despeje que, bueno, se, se cola en la secuela en la portería de Luis Turén Romero en el minuto 43 del primer tiempo y bueno, hace que el, el conjunto de la montaña logre arrebatarle estos tres puntos a, a, en calidad de local al Zulia Fútbol Club otro partido donde el Zulia desde un primer momento este, inicia con el dominio del balón tratando de desplegar su, su su juego a ras de, de césped con pases en profundidad aprovechando la velocidad de lo que fue Cassiani y Simón Briceño Luis Carlos Cassiani, el colombiano y Simón Briceño el juvenil tratando de explotar la velocidad de, de ambos delanteros para, para producir llegadas al arco rival y bueno, simplemente para el Zulia la pelota sigue sin entrar ya es algo que empieza a preocupar Me imagino que el profesor García, Michael, ya debe estar pensando mucho en eso porque obviamente ya juego, tras juego, tras juego, simplemente la pelota no entra y no siempre vas a anotar, no siempre vas a dejar el arco en cero y, y obviamente necesitas hacer goles, bien sea para remontar, bien sea para empatar ¿okay? o simplemente para meterte en los partidos. Ya son apenas dos goles en los últimos cinco partidos. Tercera derrota en calidad de visitante. En los últimos tres partidos visitantes Tercera vez que cae el Zulia. Tercera vez que cae por un gol por cero. Y bueno, ya el conjunto petrolero ya sabíamos que no nada más solamente gana o pierde. Sigue sin poder empatar. Y, y bueno, en un primer tiempo donde simplemente ese autogol hizo que el club de, del Trujillanos viviera de esa renta de ese de ese momento de infortunio del cuadro petrolero sí bueno vuelve a pasar lo que ha sucedido en los últimos dos partidos de visitante del cuadro petrolero eh, el equipo propone el equipo llega toca eh, quizás la cancha tampoco se prestaba para ese partido también acostumbrado de, del zulia no en la cancha de valera no pero nada el gol simplemente no está de buenas con el equipo a pesar de las llegadas Castián estuvo varias hoy también se ve que tuvo intención tuvo mordiente Luis Simón, el señor juvenil también las tuvo, quizás todavía por su condición de, de juvenil eh, a veces como que tienden a alucinar ser muchacho y este bueno se le ha dificultado un poco también concretar las jugadas no también el juvenil Ale García en el segundo tiempo intentó las variantes ingresa Manuel Arteaga ingresa el Garrito buscando altura para ver si logra lograba por arriba el empate en eso también Roberto Carlos Bolívar que a mi modo personal, no entendemos no entendemos aún porque ya en el día de hoy ya con más tiempo ya de haberse reincorporado al equipo luego de eso lo en la práctica según lo en la práctica de este jueves pasado y bueno con todo y el, el, el parón que tuvo que enfrentar Roberto por su viaje a Colombia pero lo vimos ya recuperado y pensábamos que iba podía dar la oportunidad desde el vamos pero no fue así prefirió colocar a Wilton Almeida que tuvo también sus momentos de partido pero cuando ingresó Roberto Carlos en el segundo tiempo el equipo cambió este, tuvo jugadas de gol importantes de hecho un disparo al arco es que el portero pero Rojas tuvo que esforzarse y era era el empate prácticamente cantado ya por el cuadro del Zulia, no se dio así eh, hay que considerar que es la figura del, del partido si es nombrada una figura por el Zulia fue el mismo Turén Romero por segunda vez en el torneo detiene un penalti en este caso una falta de Kerwi Chirino a César Alzate que el mismo colombiano cobró y eh, Turén demostrando sus cualidades en este caso el porqué Ale García lo tiene de titular por sobre Luis Curiel tapa el penalti de forma increíble y se mantiene mantuvo en ese momento a rayas aún el resultado pero igual el petrolero no pudo empatarlo por lo menos traerse un punto acá a la ciudad de Maracaibo, tres partidos consecutivos de visitantes que caen por la mínima sin hacer goles, son apenas dos goles en cinco partidos Eh, preocupa, si es ciertamente la situación del cuadro Zuliano en cuanto a la ofensiva no en, en defensa quizá no ha sido tan alarmante como si ocurrió a la inversa en el torneo apertura donde los goles vinieron, estuvieron presentes por el cuadro Zuliano más no así la defensa quizás fue la mejor ocupante, las cosas se han invertido en este torneo clausura y bueno, combinándose con los otros resultados, pues aún el cuadro Zuliano mantiene sus inspiraciones intactas para lo que es su, eh, su lucha por un cupo internacional, se mantiene sexto en la acumulada con 42 puntos pero muy cerca de, de los rivales inmediatos como Aragua que tiene 41 y Zamora con 38 que aún no ha disputado su partido de la jornada y lo que se le en el Zulia no es fácil no es fácil compañeros el miércoles recibe a Lara en el partido de la fecha 2 luego recibimos a Anzuategui tiene partidos aún de visitante en San Felipe, en Guanare, tiene que recibir al Caracas a los, a los equipos que están peleando títulos y si se mantiene esta tónica del cuadro Zuliano, no sigue sin concretar los goles, se la va a pasar muy mal y le va a costar conseguir los resultados, a pesar de que aún en la tabla mantiene una posición que digamos que muchos equipos de abajo están envidiando, entonces vamos a ver cuáles son las variantes ya queda poco tiempo para el siguiente partido ya deben estar en mente los jugadores, el partido del miércoles 5 de la tarde Y quizás, bueno, veremos si el, el, el hecho de enfrentar al líder motive, motive a los jugadores, motiva al equipo y quién quien quita y si da un buen resultado el miércoles para beneplacito del equipo y de lo que es la fanaticada y esperamos que sea un mejor resultado para el equipo de Alex García. Sí, la diferencia es que el Zulia normalmente platea muy buenos partidos de, de, de local y, y esperamos que, que el Zulia sepa aprovechar ese momento que está atravesando el Club Deportivo Lara en los últimos 3 cuatro partidos, que no es positivo. Estudiantes de Mérida se le paró muy bien, eh, después es un partido bastante complicado contra Trujillanos eh, en calidad local y simplemente lo que logró fue arrancar un punto. Ya hoy se le acaba el invicto al Deportivo Lara y bueno, solamente en 3 días, Hay que tomar en cuenta la distancia, es un viaje de Puerto la Cruz, ¿no? Y, y, y en tres días, y a, hablando que el Zulia está apenas aquí en Valera. O sea, son, son diferencias en los viajes, es, en, no podemos comparar la, la, el, lo, lo duro de los partidos, no es lo que va, la intensidad la intensidad que pudo tener el Lara contra el Anzuate como, la, como, la, como no la podemos comparar con la intensidad que estuvo el partido contra el Trujillanos del Zulia. El Zulia ya está en una etapa donde se ve obligado a defender la casa sí o sí, a pesar de que lo que se le viene no es nada fácil. Se viene Lara, se viene y se viene Caracas. Hay que visitar a llaneros y todavía cerrar con mineros. Así que el Zulia tiene que hacer respetar la casa ante los cuadros grandes, recalcar por último que fueron 475 personas, otra otra asistencia de pena para el conjunto este, de, de, de Valera y bueno, ya cerramos con esto la, lo que nos dejó el partido Trujillanos 1, Zulia por el Club 0 y ya continuamos con el análisis del resto de la jornada para Hacktrip Deportes